Bienvenidos otro día más a Geométrica. Hoy vamos a continuar con la historia del Tecno Pop de manos de Nandolf. Así que nada, os dejo con él y con el tercer y último capítulo y programa de Tecno Pop. métrica FM. Ahora os presento un grupo que se llama Sigke, que bueno, también tiene eh, os voy a presentar su faceta más techno popera, que es el Ambailing the Secret, pero también fue muy conocido por por otro tema la Sameika y Luz, que es más más EBM y también el Angel Live Sleeping, que también es techno pop, pero bueno, de momento nos quedamos con con Ambailing de Secret. Ahora ponemos un poquito actuales con una chica se llama Lagu y su tema In de Kill, que bueno podríamos decir que, que esta chica eh, dentro del Tecnopop es, es pop actual y bueno podríamos decir que, que ha retomado ¿no? eh, por donde dejaron otros grupos como como puede ser Man league Espero que os guste y bueno quería ponernos un poquito de, de Tecnopop actual que también lo hay. Volvemos al pasado, ahora con un grupo que se llama 1927 y su tema That's When I Think Of You. Espero que os guste tanto como a mí. da Abandonamos la línea del tecno guitarrero y ahora pasamos con, con tenno pop un poquito un poquito más puro eh, estos son acá con, eh, con su canción cruz lobby eh, editan en, en el sello white angle eh, eh, a cada parte de cruz lo tienen hay eh, pero bueno su, su mejor tema es este de este tema pop que es bastante movidito pero bueno dentro de lo que cabe relajado ahora os pongo otro que es, que es un poco más cañero es un grupo se llama Bazooka Joe y el, el tema Drive con la misma línea de Tecnopop de Bazooka Joe, eh, ahora viene un grupo que se llama Causan Effect y su canción What do you sing, es la versión más, más cañera. otro grupo de tennopop que es en mi opinión es bastante interesante. Eh, bueno, eh, como curiosidad de este, de este grupo sacaron canciones en castellano. Una de ellas es el La Donde que fue bastante popular y bueno, pues, por eso mismo como fue bastante popular os pongo otro otro tema de, de ellos, el grupo de Zetibuya, el el tema se llama Situations. os haya gustado este situation de ceya y ahora vamos con, con un grupo con un grupo español se llama Deus ex Machina china el, el tema ciudad de luz y bueno es, es por poneros un poco de tecno pop en, en castellano que también hubo bastante bueno como los azul y negro pero bueno ya como son ellos son bastante conocidos eh, hay otro grupo bastante bueno se llama bueno aparte de la Mode, esplendor geométrico y demás y otro grupo se llama la familia que es bastante recomendable si sí, Si podéis escuchar el tema de este grupo, bastante recomendable. Pero bueno, de momento dejo con, con Deus Ex Machina, es un proyecto bastante bueno. de estos Deus Ex Machina, ahora pasamos con, con otro grupo que fue bastante importante dentro de lo que es el, el Tecnopop como fueron Era Sur eh, os, os voy a poner el tema Super Nature la, una de las versiones vamos la de la versión Maxi Singer este tema es original de, de Cerrone eh, me parece que es de, lo de los años 70 y bueno, había bastante más versiones que la de Era Sur, pero bueno, la verdad hoy lo que nos ocupa es el Tecnopop, con lo cual eh, os presento Super Nature There <laughs> and. Vamos otra vez de lado del el technopop puro y ahora nos pasamos a otro grupo se llama Informatics, se llama Accident in Paradise, también es technopop, pero bueno, es un poco más un poquito más industrial se podría decir. Espero que, que lo disfrutéis. Ahora toca el turno al tema los winter apart que bueno eh, seguramente lo conoceréis por pues un tema original de joy division pero bueno como también es eh, supongo que lo que todos vosotros lo habréis lo habéis escuchado ya os, os paso la versión de, de invisible limes que es un poquito es, es un, un poquitín más movilita del original y el turno a otro poco de Tecnopop eh, también siguiendo la misma línea eh, lo único, bueno, como como nota, bueno, es, es Tecnopop pero, pero es instrumental es este de James con su tema con Home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 este con home de james os paso con un grupo se llama tol talk, talk que bueno es eh, dentro del techno pobes es bastante es un grupo bastante conocido y bueno lo he, lo he querido poner también como representación un poco dentro de dentro del pop que, que os he seleccionado pues es, es un grupo de, lo, de los más comerciales eh, os paso con su tema eh, satchus aim De, de tecnopo puro. Eh, ese es Timothy, what, what will I do? Eh, bueno, aparte de la infinidad de versiones que se han hecho este tema, lo, me quedo con, con la original. Y llegamos al final del programa con el último tema, que se llama Lobbies de Detroit 8, que bueno, es un tema para mí bastante especial. Espero que espero que os guste. aquí nuestro tercer programa de Tecnopop queremos agradecer andando su participación y nada, espero que os haya sido productivo esta, esta parte del programa en la que hemos estado hablando del Tecnopop y nada, volvemos en unos días unas semanas con, con el New Beat, os dejamos y os recordamos nuestra web www.geometricafm.com